de Daniel Tiger Carlos Rotemberg. Ellas grandes luminarias como Errol Flynn, Michelle Simona, ay, ay, ay, Edward Pultz. Por una ciudad mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. No y aquí Es el último Jolky que antes de la fiesta, antes de la Jolki Party Jolky Party Exacto, para hablarnos de la fiesta y de un montón de cosas más Lo tenemos a Maxi, nuestro invitado de cada jueves <risa> Patria Tecnófila, pueblo amante de las novedades de la querida Internet Llega el espacio del licenciado en Farfusho Web Si no caza un soto lo que dice, visite www.nodoweb.com.ar y métase en sus micros. Yo te pregunto, Falconé, ¿va a estar, ¿se va a transmitir en vivo la fiesta a través de la web o algo de eso? Eh, no lo sé. Yo no, no, ah, voy, no, lo yo no voy a ir. No, porque no, no, yo no salgo a la fiesta. Yo soy un geek que está todo el día en la computadora. Está bien. Sí, Entonces no. te vendría bien eso. Sí, sí, sí. No, no. Va, ¿y es qué va, ahí mi hermano? La tecnología, ¿sí? Mi hermano que toca en un grupo, Gemelo, Sí, hizo que que, el, el gemelo. Sí, sí. El gemelo que se fue a vivir a Hurlingham. Está bien. Ese que va a ir. Y vuelve ah, a Ah, el típico hermano materialista histórico que todos tenemos. Exactamente. El materialista histórico de la familia. ¿Viste? Oh. ¿sabe algo de eso? Sus. ¿Cómo? Y las barbas están materialistas históricas. Sí, sí, sí. Contame tus novedades webireiles. Y Mira, muchas novedades no hubo. No. Bueno, pero hay una tendencia que, es, que se está dando que es el, con el tema de los blogs. Sí. ¿Cómo se ha transformado una herramienta netamente comercial? A ver, a ver. Hace unos cinco años, seis años. Sí, sí, siete. ¿no? 99 2000, la temporada 99 2000. Sí, 2000 diría. ¿Qué pasa Qué decadencia de la web 1 era esa época, surgimiento no sé, de la web. No sé. No sabemos a quién fue uno que se li, que se le dio por decir, "Che, con la capacidad de los de los sitios dinámicos, podríamos hacer un sitio para que la gente se meta, escriba, escriba giladas y que ese sea su espacio." Claro. Y dijeron, "Gente va a". Era como como un GeoCity pero más fácil. Sí, era, pero mucho más fácil porque vos, te, vos tenías te logueabas, Claro. ¿sí? el logueo que es que vos un nombre de usuario y contraseña encontrar un formulario donde vos escribís, ¿sí? Es eso. Yo city tenía que abrir un, un, un... Tenía que tener Tenías que eh, conocer HTML. Sí, sí, tenías HTML que saber que algo, bienamente, claro. bacano, tenías que saber absolutamente tenía nada. Tenía que poner el, el, el icono de, en construcción, ah, era complicado. GIF. El GIF, animado el GIF. de construcción. El tipo no te la fanabas, al tipito ahí claro. haciendo haciendo desastre en la calle bueno acá encontraron sí. esta vuelta para hacer un formulario cuando entrabas te logueabas que y ahí viene la palabra weblog ah. que derivó en blog no lo sabía no mientas <risa> no juro que no lo sabía que era loguear. en serio en realidad pues, no sé si es exactamente verdad. así pero los es eso son los ingresos el weblog claro. sí, sí lo los, los log. ingresos son una web claro y bueno la cuestión que hoy por el primero uno bitácora como la le bitácora, como le dicen en españa Tiene los, los, los diarios online, también le decían una época. Bueno, primero uno, después otro, después otro, después otro, y así millones de gente. Blog, eh, blogspot, blogger. Blogger. Una aplicación que habrían hecho, que habían hacían esto, la compró Google sí. y nada, ¿Sabés se hicieron millonarios. ¿Sabes qué me molestó siempre de blogger? ¿Qué? Que tu blog no sea punto .blogger.com. Punto Claro, vos me molesta, blogger me rompe. Y a blogspot. Bueno, vos sabés que me pasó justamente yo investigando en el 2003 sobre esta cuestión, busqué blogspot.com para sí. ingresar y no podía entrar. No, no, no entraba, existía. no había, bueno, <risa> después de navegar mucho tiempo. Sí, me, me pude meter en blogger.com y ahí descubrí que era todo lo mismo. A Blogger le debo mi, eh, mi correo electrónico Gmail, que fue uno de los debo reconocer que es sí. uno de los primeros Gmail del mundo. Ah, debo reconocerlo. Ah, debo reconocer, oh, dice. Qué orgullo, ah, es como el tipo que.. ¿Cómo? Mira, El primer medio intruso se vendían, de. Se vendían las, las remeras. que Jim la cont. Sí. Yo lo hubiera comprado. Lástima que me salió un fangote. Y te dio, vos de lo que le dio mucha bronca cuando después podí, podías invitar a 50. Sí, Estaba contento. A mí cuando me eligieron entre 7, no sé sí, cuánto sí, era, sí, era sí, la, sí, la sí. capacidad primera, vos me debes haber invitado a Yo te invité era oh, genial y después invita a todos los que quieran bueno eh, los blogs hoy por hoy hay alrededor de se crea un blog por segundo en el mundo uh -huh. ¿Sí? y se, se muere uno nuevo, uno nuevo uno nuevo uno nuevo si ¿sí? no es que alguien postee claro. una vez no hay un blog por segundo se crea uno que se le ocurre un nombre y empieza a escribir y desaparece uno cada dos segundos más que desaparecer quedan muertos, quedan ahí. sí, porque no desaparece. El último post bueno. es noviembre del 2003, sí, cosas así. Sí. Pero siguen ahí. De hecho, vos googleas algo sí. y te aparece algún contenido de esos de esos blogs que quedaron muertos en ese entonces. Yo tengo una página en Geocities todavía. ¿Existe todavía? Sí. Qué raro. Bueno, eh, ¿dónde está la comercialización? No. Hay gente que ya está viviendo de sus blogs. Son gente, vi varios varios recursos. Sí. Hace un tiempo que hoy por o sea ya se puede recurrir a tener tu dominio propio tu sistema de publicación de blogs uh -huh. que hay mu muchísimos gratuitos dando vuelta o el WordPress o el WordPress o en su época fue Movable Type que era así Muy lo, el, lo óptimo. claro después el WordPress le ganó bueno y unos cuantos más y hay hay muchas formas ahora de ganar dinero ¿no? sí por ejemplo hace un tiempo se está destilando el tema de poner un AdSense ¿Qué es el sistema de publicación de, de publicidades? Sí, no, no sé ¿Cómo funciona? De Google. Vos te logueás a los sistemas AdSense de Google sí. ah, Y te sí, dicen, sí, sí. pone tu publicidad, copia este código en donde te parezca que pueda aparecer sí. Vos tirás una serie de parámetros de lo que va a decir Y a partir del contenido de lo que vos escribas en tu blog Se crean las publicidades AdSense Se crean, digamos, aparece relacionado, relativo a eso que vos escribiste Uh -huh. ¿Sí? Por ejemplo, si vos estás escribiendo sobre radio Te aparece Noblex Te aparece no o Spica O Spica, claro ¿Eh? Te compras una Spica vía Google Y eso te, te pone publicidades te pone de acuerdo un... a lo que vos describiste, al, a un costadito o en algún a lugar de tu página. Quiera. A donde vos quieras incluso le podés dar un bloqueo bastante claro. personalizado. Y si la gente va y cliquea, eso te da dinero. Exactamente, te creo que cobrabas, no sé si cinco centavos de dólar En realidad estoy hablando medio Oye, inventando. de oreja. Pero el clic, eh, vos cobras por clic en, no en la, la, la publicidad, no por la cantidad de gente que vea la publicidad, sino no. la cantidad de no, no, gente no. que entre a la Exactamente, publicidad. Exactamente, que hace clic. Y sea, vos te podés ir y meter y hacer clic, clic, clic a tu propia página sí, o no y, pero o sea te queda queda registrado digamos el IP, la IP y el de la página sí o sea el, el si vos te mente, pero fue mi hermano. vos te vas, vos <ríe> te vas recorres este todos los ciber posibles y haces clic claro. en cada computa pero un ciber no debe tener todo un ciber debe tener una misma IP si están todas las máquinas red no sonaste claro. es más complicado que lo que parece pero aparte si recorre todos los y te pagas 50 centavos por, por supuesto, la Por no hora, va a ser nada no, aparte hmm. no bueno ¿Qué otro recurso eso, para ganar dinero digamos eso no lo está apurado ah, no quería no. saber no. queremos bueno, ganar, dinero, no que ganar dinero bueno eso este vas a ganar dinero si tenés alrededor de 50 50.000 mil, mil personas claro. por día, 60.000 100.000, 200.000 No, 200 <risa> dólares Yo jamás en mi vida cliqué una publicidad de Google Yo sí, yo sí y te digo, ha sido muy efectiva Ha encontrado justamente eso que buscaba O sea, encontrado, porque puede ser una página, un sitio una.. No, no, no te están vendiendo no es un producto iPod Sí, sí, no necesariamente no, va a ser un, un producto Funciona bien entonces el sistema de Adsense de Google. Funciona bien, pero el, el tema, la cuestión es, sí, la parte comercial viene de, desde la popularidad que tienen los blogs, es que está surgiendo el blog corporativo, ¿sí? Una empresa, aparte de poner su sitio oficial, pone el blog donde escriben este, el CEO, los empleados, los empleados este, determinados empleados. Después les trae problemas sí. a los empleados, eso, pero bueno... Es otro tema lo que pasa es que esas cosas esos sistemas de publicación seguramente vos escribís publicas y hay un administrador que chequea si lo que va publicado <ríe> y está editar. bien o está mal ah, está bien sí como cualquier administrador de, de, de blog que hay Sí. así que no es, no es tan fácil pero bueno hay millón y otra cuestión que tiene a su favor es que al ser tan dinámico los contenidos cambian regularmente tiene tanto texto Ranquea muy alto en Google. Claro. En Google, en cualquier motor de búsqueda. En Google, o sea, es el, el principal. Y eso hace que sea más visitado, que haya más gente. Y otra cosa que se está dando ahora, actualmente, 2006, al sí. punto de esto, bueno, justamente vemos como en la web 2.0 se basa, se basa comercialmente en, la, en las publicidades. Lo que se está dando ahora, que ya funcionan casi como portales reciben este flujos de dinero para, para hacer administrarlos, para que la gente escriba, ¿ya? O sea, como eran los portales en el 2000, sí. así están funcionando algunos blogs. A tal punto de eso. Pero con la estructura de blog de noticias que van pisándose, no, porque sí, es complicado. ¿Por qué? ¿Y cómo haces un portal con esa estructura? No, no no portal, no, no no portal técnicamente, co a nivel comercial. Digo, hay publicidades, hay gente que se le paga para escribir. Hace poco uno de los servicios web 2.0 que surgió es el Paper Post. Sí. Pone en contacto bloggers con, anunci con anunciantes. Ajá. Tú tenés un blog y te dicen, mira, acá eh, postea algo sobre una ra una espica. ¿Ah? Viene el señor explica y te dice que vos escribas algo sobre explica. Qué bueno la explica me encanta esta radio, como una que está... Y te paga, señor explica Viene el señor espica, lo lee, si le gusta, te paga. Está bueno. Sí, existen entonces los blogs eh, prostitutas, eh, que sí. se dedican escribir bien de todo el mundo a ver si alguien me paga, si alguien me paga. Eh, sí, eh, tiene que ser no lee inglés. Nadie después. Tiene que ser inglés, y seguramente para ingresar tendréis que tener un page rank altísimo, claro, tendrás claro. que tener una cantidad de visitas demostrables muy alta no sé o cuando dije, decía que eran ingleses no averigué mucho más no <risa> nos interesa demasiado no te más. sí y bueno y otros sistemas son por ejemplo los casinos son bueno o sea ya en la basura los sí. casinos online vender este poner un mercado libre ahí para vender productos de mercado libre sí, ah o sea, eso lo vi un montón bueno o sea tiene un sistema muy interesante de publicación donde vos es muy a tu, a tu medida sí y vos te pones a vender heladeras <risa> ¿Mm? pero son insoportables las páginas que te venden lo mismo que mercado libre yo creo que estoy viendo otra cosa y hago clic y me parece que y te manda libre. mercado libre ¿eh? así es bueno ese clic este pero no dio hay dinero Sí, el clic le dio dinero y lo que más da dinero es la venta o sea ah, ¿sí? tenés porcentaje de venta ¿no? exactamente si entras por o sea mm. también por la ip vos entras por, te reconocen por la ip vos compras este la heladera y bueno tal porcentaje va para vos el freezer te queda Así es, claro. Este, nada. Si quieren Exacto. hacer un dinero, sí. eh, hagan un blog. Hay un montón de formas de prostituirse en la red, entonces. Sí. Y, sí, y ganarnos blogs. Unos, pesitos todos modos, acá todavía eso está muy en pañales, porque acá la internet, viste, todavía tampoco es que está dando. Está planes. muy, sí, está muy en, en pañales en, en Argentina y digamos en América Latina. Ah, pero sí, está sí, sí, creciendo sí. a nivel hispano. Digo, o sea, hay unos cuantos blogs. Eh, lo puse en micros.noah.com.ar un vínculo a un, a un escritor de un blog muy muy importante digamos tecnológico que poste, hay tres o cuatro posteos por día uh -huh. hay millones de comentarios también que el tipo dice que está, está haciendo algún dinero o sea se dedica a eso se dedica tiene tres blogs este, y es español y después también está el sistema de el mangueo. una cuenta PayPal si querés, una cuenta dame, PayPal así es dame unos y, bueno, eso es una buena si observación blog. exactamente vos decís vos escribís y decís te gusta este blog Mira, acá tenés un PayPal sí. donde vos podés donar algo de dinero para que yo pueda seguir manteniendo. Sí. Así como funcionan PayPal, funcionan esto. O sea, así como funciona un blog con este PayPal, puede funcionar una fundación, puede funcionar este, una empresa. Todas las empresas de software que hacen un software muchísimo, muchísimo de software ratito Por ejemplo, el Victor Rent, este, esa gente, bueno, ahora han hecho una... Este muchacho hizo una, un negocio con Warner para distribuir películas. Yo creo que ahora no debe tener ningún problema. Pero hasta hace un tiempo vivía dignamente de las donaciones. Hay gente que es buena. Sí. sí, hay gente que juega Y gente que lava dinero también con eso, supongo Sí no sí, ah, claro. sí. <risa> que con... sí Está muy blando el tema que hay. que ¿Y te tirado? anima a tirar otra cosa sin tener tu apoyo? Ah, eso, qué raro hacer un programa de, sobre internet cuando no hay internet en la radio. Se cortó el internet la radio. Sí, sí, y si sí, nos sí, están sí, así sí, como sí. pausados porque estamos falto de, de, de, de machetes. Se fue y el y... horreo, hay que, hay que pedirle. No. Ya se fue, y se ganas... fue el horreo, sigue por ahí, se fue, claro. Y de ganas de hacer programa. Pa, sinceramente vino, ya yo contra la, contra realmente... la cosa y se fue Claro, vino y nos cortó internet. Este. Bueno, yo sí. lo que les puedo recomendar si sí. se meten en micros.nod.com.ar una, una nueva sección. Uh -huh que es la columna de la tía clotilde sí donde hay algunos tía? Eh, eh, la tía clotilde no es tu tía, tía la tía clotilde es la tía, ah, de, la tía de todos nosotros los que tenemos una duda sí. una duda de, de la vida la tía te la resuelve la tía, la tía te lo resuelve así como amigas escriban y este y bueno hay una, hay una un dato muy interesante acerca de la te lo contó la tía te lo contó la tía la tía vicenta es lo más tía vicenta esa es grosa, pero cuando bueno. se cuando se vendrá la tía, tía vicenta punto puntual una idea si <risa> ¿sí, sea... ¿sí algún, algún empresario productor escuchando oh, Estamos teniendo si la idea se si la saca es... el imbécil de piña como sacó caras y careta me saca la tía vicenta no ojo no pero piña estará escuchando en este momento o se tiene que levantar temprano mañana <risa> no, bueno. este ¿qué iba a decir bueno no, no una, un, un, un Escribe un, una, un comentario acerca de eh, los eh, datos, eh, los documentos falsificados que se pueden conseguir vía e ¿Documentos falsificados? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¡Qué lindo! ¿Necesitas una visa para viajar? Sí. Ah. Bueno. Uh, ¡Muy bueno! ¿Dónde está? ¿Dónde está la ITAC? pensé que eran cracks micros, nada más. Ahí está la tía, te dice cómo hacer documentos falsos y huir del país. No, no, te explica cómo, dónde lo puede conseguir. Ah, bueno, si sí, de alguna manera te dice. Tenemos ¿eh? nuevas sobre la APA en email. El, en la tía. N -N tenemos audio, video, documento, sí. ANSES, sí. API. No creo porque se ha hecho mucho. Últimamente ¿no? hay unas claro. noticias que están corriendo sobre eso que van a empezar a a borrar cosas. Pero bueno. Déjate de joder, va a, este... va a haber toda la vida a pedofilia y van a sacar y una sí, visa. Así es, este, así es. Dale. Bueno, listo, Victor. ya me fui Me cansaron <ríe> Muchas <Chau>. gracias, Falcón <ríe> Seguimos con dirty Porpoz haciendo Mind Blindness Give semanas una entrevista a Sinipotier en Yolki Palki I better go. Party. Hola, que tal? Genial ¿Cómo están? Muy bien Jorky Party Jorky Party 411-8204 es el arroba hotmail.com la dirección de correo electrónico y la página web es www.jorkyparky.com.ar No se olviden, este sábado está la Jorky Party la Jorky Fiesta con el Ganián de Luciano Su, su stand up, exacto, su stand up, el, los los iconos del movimiento materialista histórico dentro del pop, claro eh, que sí, agosto, agosto en vivo, de y después batalla de DJs con Checho, con DJ fumado. Checho, DJ fumado, DJ uh -huh. boy, DJ <risa> cara de pija, DJ Eso, y quién más estaba. No se sabe Berman. Los... Berman. Berman No, era el mismo. Era ah. mismo. La única noticia que le importó al editor de hoy Que no he sido yo porque una vez tengo un productor asociado Es que un no. Estamos hablando de un mamífero grandote y peludo sí. Habituado a comer miel de abejas ¿Sí? Sí Comido en esta ocasión pizza y cerveza en el automóvil en un área de picnic y es un oso educado más o menos educado, Yo dentro lo... de la educación lo más bajo pero bueno de haber estado mirando partidos así, el sí. supertazón, ¿no? <risa> claro, algo claro. así de haber hecho si se hizo una barbacoa <risa> sí, ¿sí? Sí. <risa> comió pochocla <risa> esto pasó en Estados Unidos obviamente donde los osos se ponen a comer en los picnic un oses no se acercó a un área de picnic y comió se llamaba pollo asado y pizza en el asiento trasero de un automóvil convertible <risa> Es decir, habrá ya se se descapotado. Claro, dejaron la típica, nastita, la típica canastita de picnic, que uno ve en los dibujitos en las series. ¿Y qué pasó? Vino el oso, se sentó en el asiento trasero y se puso a comer. Acá lo importante, estamos hablando de un convertible, un coche claro. descapotable. Acá los descapotables no van a los picnics, no van a hoteles. Exacto. Acá es eh, un fenómeno social rarísimo, el de los Estados Unidos, que gente con coches descapotables va a los picnics. Y no en sus hermosas van, como se llaman las, las, las, las casas rodantes las motorhome motor sí, esas cosas según cuentan los que lo vieron era un maldito oso cabrón se autodenominaba el rey del pollo frito porque yo soy el rey del pollo frito el rey del pollo frito eso es como pollo el el rey del pollo frito y el pollo al espiedo Al parecer también bebió vodka y cerveza que sacó de una heladera portátil, dijo el dueño del vehículo. Sabía lo que hacía, Alonso. Es obvio, tenía el la... Preguntó, ¿por qué no hay speed? En, dice... en realidad dicen los defensores de esta especie que el animal estaba atravesando una crisis amorosa, terrible y bebía para olvidarla. Ah. Tomar, a tomar una cerveza, porque ya no me importa si te... <risa> una unas 30 personas ya la clacó paro <risa> no puede caminar no sé después pero decía que se fue una cerrada a un bar al... bueno pero no encontró se encontró con el auto en camino al bar Hoy a un dijo, picnic, oh, a tomar una cerveza es unas 30 personas vieron el domingo al cachorro de oso en un estacionamiento antes de que entrara al vehículo Como es de esperar, en esta vorágine capitalista, el OXO ya consiguió hacer imágenes de diferentes marcas, por ejemplo, de cerveza. ¿Tiene sponsor? Sí. Cuando quiero refrescarme, siempre busco calidad. Y eso yo lo consigo, con mi cerveza cristal. La frescura de su cuerpo, cuando brilla bajo el sol. Hey, hey. De para que los estés, así con hawaiana y Es que ese era el claro. spot televisivo. Claro. Estaba el, el osito con la guirnalda de flores. El oso estaba deambulando por el estacionamiento y luego decidió entrar en el automóvil. Esa es la primera diferencia entre un picnic de allá y uno de acá. Tienen estacionamiento. Claro. ¿Cómo no estacionar el auto al lado del árbol con... De la secuoya. No podés. Muy extraño. Eh, y luego decidió entrar en el automóvil porque estaba abierto el dueño del auto que se llama David Cielo Pero el dueño el, el, el claro dijo que el porque es latino por eso va al picnic no David Ah, sí, él suena italiano. Dijo que el osito no causó daños, pero derramó queso y le agarraron cariño. Claro. <risa> y otras comidas en los asientos y en el auto, en el piso del automóvil. Me... Yo lo único que quiero es que el oso me, me pague el servicio, el lavado, nada más. Que, que me venga la gente de Greenpeace Eso. ahora a ver que, que doy tanta libertad con los bichos de esto. Me voy a decir que este no merecía un tiro. <risa> Carlos López, un biólogo del departamento de vida silvestre... Esto, los de vida silvestre son los peores. Los de los osos hormigueros, no, la ballena. El departamento de vida silvestre del estado de Nevada expresó que más de una veintena de osos viven en la región de Kingsbury. Era importante aclararlo. Cerca de la costa del lago... Tahoe. es reconocido el lago Tahoe. No, no, Tahoe. Y que suelen deambular... En busca de comida. Hay una veintena de ositos nada más. Hay oso. Uno siempre ve en las películas americanas que un oso está ahí al lado del picnic y te dicen, cuidado, no dejes la comida afuera. Lo mismo que acá te dicen con las cucarachas, allá te lo dicen con los osos. Pero hay 20 osos. Y bueno, es grande Estados Unidos. No, como 20 osos oso en Estados Town. 20 osos ahí en la reserva, esa. Eh, en el lago Tahuí. Ya tenemos en exclusiva en Showki Palki el primer single del Oso Fatal. Del Oso Fatal. Camisas cuadros y vaqueros, patillas, pechitas y botas de cuero, tripa, un buen culo y pelo negro. Culo. Claro, eso después que, o sea, que salió de ganador. Ya sabía pelear. Agarró el convertible, convertible hoy, sí. <risa> montó el coche se fue con la camisa hawaiana que tenía en la publicidad pero con un saco blanco encima ah, ahí estaba arremangado sí sí. Soy un oso, oso fatal fatado. el oso fatal quiero no, bailar sí ¿no? el tema del oso fatal pídanlo en su disquería amiga el oso fatal lo van a pasar en la fiesta no sí el oso fatal va a estar el especial de esta semana termina justamente con novel back La banda, claro, esta banda que hace covers de temas de los 80s y 70s, temas con mucha onda, hechos en versiones que no tienen absolutamente nada que ver, muy lounge, muy tranquilitas para escuchar, tirado en un sillón en tu casa. Ever Fallen In Love de los Vascox, primero se he ha hecho por Nobel Beck y después por los originales. este domingo no se pierda por combate space King Kong vs la pelea llega a ustedes gentileza de Yolki Falki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 Jorge Garde mundo, mundo, mundo, mundo de canción yo divalgo mundo de canción Jorge Garde mundo de canción yo divalgo mundo mundo de canción película debe estar bueno, Tra trabaja Helie Berry, la que ganó uno. Cuatro estrenos para esta semana en los cines de Rosario. Y del Se vienen mundo? las vacaciones para los niños. Y entonces empiezan a aparecer todas estas películas para. Hay que, hay que decir una cosa tanto que rompieron Penne. las pelotas con el mundial ahora sí. vamos a tener que soportar a todos los pendejos que están de vacaciones no ve que no se puede vivir en paz tendría que haber coincidido el mundial sí, con las vacaciones sí, así todos están, se todos cancelan están, sí, se anulan ahora vamos a tener que soportarlos a todos es decir soportaste todo un mundial todo un mundial y ahora después, y ahora los pendejos en el village hinchando las pelotas cuántas veces va al Village para que te rompan los pendejos lo suficiente para que rompan los pendejos Pero, bueno, no, no se te ocurra cruzar por el monumental no, que, no, no, no Yo, yo, ahí, yo no voy, voy más ríe, por ahí no, obvio. Desde, Desde de, de las últimas vacaciones de invierno Se sabe no voy más. que no se puede ir al cine en vacaciones de invierno pero Todos las lo sabemos Los vacaciones sabremos. de invierno no son solo para el niño Por nosotros también vamos a tener vacaciones de invierno ¿Eh? de yo, ¿cuándo, ¿Cuándo son las vacaciones de Yorki? Que sé yo, pero es, a... Van, a estar, van, a... van a estar, van a estar Vamos con el primer estreno de la semana No te preocupes, mi amor va a venir El ratoncito nunca falla. Ay, me matenio con sí, Ojo con el ratón. comandante, camaradas. Son tristes las noticias que tengo que comunicar. Pérez. Ningún actor bueno, bueno ha aceptado el guión. Ya o sea, son <ríe> las noticias más trágicas. Que la tristeza nos aleje... de nuestras tareas. Miente. ¿Mi ah, qué lindo, ese hubo un gusto Ese señor era Alfredo no, Alcompra. Bueno, sí. No, era el Alfredo de del diciendo... ¿Cómo, cómo, ese ¿cómo, señor cómo, así como mucho, Shakespeare. Te la doy yo. En la calle. Y comenta que su barco ya no es más su barco. Esa, <risa> esa voz argentina, ¿no? Es... Eh, pero ahí había unas impostaciones que me Hay parecieron por lo menos... Soy Pérez, el de los dientes. Ahí ya y no. vacaciones. Eso, eso es un dibujo animado, ¿vos te crees que esa voz... Soy Pérez, eh, eh el sodero. Siempre a mí. La no. Ahí está, allá Los niños son los únicos que trabajan bien los... en esta película si cuando dejan de perderlos, no. pierden la infancia Hasta ahí son míos Y si está en contra de ellos, está en contra mío El ratón Pérez ¿No? papicha? Bueno. <risa> Pérez, ¿ahora me crees? Es el ratón Pérez ¡Pera! El primer estreno para los niños Pero yo la vería en algún momento, no la y voy a ir a ver al cine las animaciones en mm. 3D que tiene están muy pero muy bien hechas están muy bien integradas con la parte de, de filmada digamos en, en carne y hueso cómo Maxi es Argentina es Argentina es Argentina. Eh, es, es de estaba si hubiera, en el Pepito no estaba metido en esto no sé me parece bueno Patagonic no puede... también O esas son los patudos patado... ¿Y están todas eso dale no sé sí bueno pero no, antes no. que Paturucito está. Uh, y ahora, eso seguro. ¿eh? es seguro. Sin transfondos inmundos. Segundo estreno también para los niños. Vuelve el gato más gordo del mundo. <risa> <risa> Matías. <risa> y esta vez, en Londres se cree de la realeza. Escucha la voz del gato. Adi no, no, no te portes como un artero americano. ¿Qué es eso? ¡Corre, Adi, ¡Que vienen los británicos! <risa> ¿Qué es eso? Ahí te dice. Cuando empiezan los problemas. No, ya sé lo y que. ¿Quién es esa y vos? Clientela. ¡Ese me no es murra ¡El más no. ¡Ven aquí gatito! ¡Elite es perro ¡Ven aquí es comacante para cama? ¡Esas son voces de dibujo animado! ¡Y más catastrófico! Ah. Es como un carmanchote se eso. no lo termina ah, de convencer! ¿Y sí. es carman español! ¡Evento cómico del año! ¿No crees que este castillo me hace el culo gordo ¡Ah! Diciendo culo el culo me causó, quiere no. decir malas palabras, si es carman... Muchos gritos. Es divertida. Es muy común que las secuelas me las manden a Europa. ¿Por qué me pasa eso con la comedia americana? La secuela en Europa. Ahora Es la fantasía de Europa. El Chigolo 2 en Europa. Ahora, dijo. Ahora último estreno. Chigolo 2 que ya debe estar en. era gar Laserdisc. Garfield 2 que se va a Europa, a Inglaterra. Y lo confunden con un gato de la realeza. Ahora el que hacía la voz era un sí. argentino que está repartiendo publicidad en la calle, lo dije, le agarraron y le dijeron, venía a hacer la voz de Garfield y una cosa así, porque no parecía muy gato. Pero al ratón o le gana. Aparte Garfield tiene. Hablas. Ahí te tenía. Está todo empalado. Cuánta pala se tomó Garfield para esta peli. Seguí, por favor. Bueno, vamos con Garfield el es tranquilo. Estrenos. Eh, uh. Más estrenos para niños, claro. Los vecinos de la urbanización Rancho Cámedo quieren que todo sea perfecto. Los estatutos que usted filmó, No hay caseta, vos se me encanta. Determinan que el césped debe medir 5 centímetros... Son tan suyo, de forma. <risa> y han levantado un seto eh, Claro. Para que los animales no la invadan. Animales contra humanos. ¡Es eso! El 320 y 21 eh, y el, va, el glutamato va, va, monosódico oportuno, también llamado el aperitivo. Ah, es graciosísimo <risa> Los dos mandos están preparados Detrás del seno tienen la comida Es como la historia esa de los animales Detrás del seno viene la comida, ¿qué es esto? Ah, Eso es muy lógico, detrás del de seno la tenemos la mamá mamá mamá como una y glándula mamaria ¿no? Ha comenzado ha Adentro Próximamente, ¿no O a lo mejor esconde, esconde una tortita abajo ¡Alto! Lo último que necesitas es cofeína. famosa torta que esconde senos Toma en café, en cafeína. Cafeína le dicen. Es un pañal. Ah. Y no sabe muy bien. ¡Combo la marca! ¡Voy maquillada! ¡Está el pompis, ¿vale? <risa> ¡Pompis! ¡Ah, eso es Baba Marganet! Siempre que están las bolsas de Baba Margaret. Siempre, siempre, siempre. La gallega hortera siempre está. Vecinos invasores, ¿qué? Eh, ¿Over the Hedge? ¿Over the Hedge? Se llama en inglés de los realizadores de y claro que no viene pegando una me parece la gente y va a seguir así sí. hay, hay que verla yo le daría una oportunidad antes que garfield antes que el ratón pero yo voy a ver esta se estrena la de la smx acá no ¿Cuál es la una que produce smx con spielberg de animación ¿Cuál es? Ay, no me sé el nombre una casa embrujada oh. evidentemente no porque si no la esta semana no película animada Ah. Vamos a ver la semana que viene Y el último estreno para los adultos Y también para los niños Es este Ah, es mixto so, Claro Has pasado mucho tiempo afuera Esa música es conocida Odisea <risa> no. Se fue Estás dotado de un gran poder Y vuelve Aunque Esa sí es, es porno criado sí. Estás dotado humano, de un gran poder No eres y se va y viene. ¿Y no, con qué se encuentra? No es criptanita mi vivir aquí, sí. siendo. No. Encuentra con otra cosa. Tantos secretos. ¿Qué se es tiene estas? Sí. Llega, no. Vuelve. Has estado fuera. La intrépida reportera. Lo es. Y María y es mamá. Una intrépida de reportera. eso lo tiene. ¿Y lo el locutor Pero En mi opinión, Estuvo un. Pibes. Se fue Superman, no sé dónde se fue, se fue de vacaciones, vuelve y se encuentra con Lois Lane, tiene un pibe El Espíritu Santo, otra vez Esa no la sabía, se Me va a llamar la gente de nuevo Soy <ríe> ¿No hay permanero no Entonces... de Jesús? Todo cierra, no hay caso, todo no cierra Es escrito que el mundo no necesita un salvador, pero todos los días la gente pide uno a gritos ¿Y le el salvador? ¿Qué pide un que un pibe? Y no era el padre Ignacio, sí Dice, porque Superman dice, el mundo no no Lois Lane le dice, ay, ¿quién te necesita vos? Ves, tuve un pibe, vos si y me, me hacías un agujero y le dice, nada, no, del mundo no necesita un Salvador. Pero aparece Lex Luthor de vuelta, que no sé qué hizo, se fue de viaje a otro planeta y trae armas de otro planeta y entonces el qué pasa? Lex Luthor interpretado por. Creo que no, Spacey, ¿no, Spacey, ¿No es no, Spacey, creo. Creo. Sí. No, Spacey. No, lo sé. no le reconocí la voz. Uy, yo quería que me lo digan por las dudas, pues yo estaba dudando, pero dale, creo que era que viene space Bueno, si es que viene Spacey, va a estar bien. Así funcionan las mejores películas de superhéroes. Villanos que son grandes actores. Claro. Que, si tenemos la, que... Tenés que partir del villano. Sí. Porque los superhéroes y malos norteamericanos son una garompa. Ahí y está, sale en, en India una especie de Superman, el paralelo con Superman, que no me uh -huh. acuerdo cómo, cómo se llama, pero que... En, ah, vez poderes, en vez de tener en vez de tener superpoderes físicos, tiene superpoderes mentales. Es como un super super super dotado y a lo sumo salta mucho, maneja, Bien. todo puedo Pero controlar es... la digestión y hacer huelga de hambre durante 37 días. Claro, dice que en un momento su superpoder es resistir eh, la violencia. <risa> o sea, lo, lo, golpean, lo golpean, lo golpean, lo golpean, lo golpean y él resiste la violencia. Bien, los, es, los ingleses a recolonizar. Es, los, es el, el super Gandhi. Eh, y llega al Nirvana, incluso ese <risa> superpoder Le da izquierda a izquierda, abajo abajo Botón CCC C, C, Y Nirvana Y llega Ajá. Vamos a escuchar a Slackers De Slackers Haciendo Crazy Y seguimos en Shulky Park <música> 411-8204, yes, okay. línea directa con Cholki Palki Hola, soy Valeria de Ramos Mejía y llamaba porque quería saber de qué ciudad era el 0341 <ríe> Gracias yes, okay. 411-8204, yes, okay. línea directa con Cholki Palki Bueno, vamos Dale, me parece justo que la gente no nos oiga más Que pueda cambiar finalmente a el proximísimo ideal que se le ocurra No, que dejen acá, que seguramente Guille va a dejar un disco bueno es ah, cierto, que ¿por qué? Si no se cerramos se de... Nos vamos, eh, recuerden, acuérdense, anótenlo, grábenselo Este sábado está la fiesta del Yolky Park La Yolky Party en Casa Encantada, Güemes y Rodríguez A partir de las 11 ya pueden ir Esta va a estar, va a arrancar. El Ganián de Luciano haciendo su show de stand-up, que va a estar bueno. Después va a estar Agosto en vivo, tocando cuántas canciones. ¿Saben? ¿Cuántas canciones va a tocar Agosto? Y un par. ¿Un par? No, un par, no, más de un par. Y Unos ¿Cuántos pares? Algunas, algunas canciones. Vale, algunas canciones de Agosto con eh, proyección y demás. Va a estar al eh, DJ Steinboy haciendo toda la previa, con proyección de videos y después la fiesta. Hasta las 8 de la mañana. Me convence si estuve Sí, claro que sí. Yo la notebook. A la notebook y sí. la conexión, el, el access point. Nos vamos entonces. Nos encontramos el lunes. Nos vemos el sábado. White is boy a live. Es lo que escuchamos. Es el disco de la semana. El disco se llama Dreams. Esto es Figures. Hasta el lunes. Ah.